Tenemos que mostrar nuestras potencialidades, tenemos que diversificar y masificar la producción para que podamos llegar a los mercados externos. No solamente tenemos que enfocarnos en el consumo interno, sino nuestra misión es poder hacer conocer al mundo estas delicias que tiene nuestra naturaleza, que tiene nuestro oriente boliviano, Y uno de ellos es la Chachairú. Ya se ha venido trabajando como gobierno municipal y como también gobierno departamental en posicionar esta producción. Tenemos ferias en Porongo, tenemos feria en diferentes lados, pero lo que nos está faltando es la industrialización de nuestra riqueza que tenemos acá. Es por eso de que nosotros hoy día vamos estamos apoyando a lo que es nuestra feria Tenemos que ver de que esto tenga un mercado local. Mientras seguimos creciendo como productores, que también tenemos que ver con convenios con el CIAD, por eso aquí está nuestro Secretario de Desarrollo Económico, para poder potenciar esa producción. Teniendo una producción ya estabilizada, tendríamos que pensar en la industrialización de nuestra pulpa. Este producto ya tiene presencia internacional. En Australia lo consumen bastante, pero nosotros, como esto es nativo de acá, es parte de nuestra biogenética bio que tenemos dentro de lo que es nuestro país, nosotros no le estamos sacando ese potencial. Por eso es que como gobierno municipal vamos a instar a hacer una asociación entre todas las partes del Estado para ayudarlo a los productores. Porque nuestro objetivo tiene que ser darle ese valor agregado y poder llegar hacia afuera. Que esto se convierta en nuestro producto estrella para poder llegar hacia afuera, hacia los mercados internacionales y poder tener un ingreso más como país asegurado. Gracias a Dios nuestra naturaleza es tan grande, tan buena. Acá tenemos por ejemplo el guapurú, que no se pierda esta planta. Hay estudios en Inglaterra que dicen que este es uno de los mejores anticancerígenos. Lo están estudiando en otro lado y nosotros nada. Tenemos que ayudar a que se conozca, a que no se pierda y sobre todo a que se produzca y tenga su mercado.